los que sabro uno, el primer misterio que podamos ir analizando de qué uno se puede encontrar en el mar con pruebas concretas que, que bueno, se han podido fotografiar, tocar, es una serie de especies, algunas desaparecidas, como es el celacanto, un, un ser extraño, ¿no? El selacanto es un pez eh, curioso por una sencilla razón, estamos hablando de un pezo, de un animal eh, que empezó a poblar las aguas hace 340 millones de años en la era devónica.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 lo que no habrá por ahí eh, Celacanto es una de las pruebas hay otro, otro animal que bueno se han tenido últimamente capturas incluso calamares gigantes de los gigantescos hablaba incluso las tradiciones que eran capaces de coger a los barcos y, y meterlos a, hacia los fondos de los lechos marinos y había toda una serie de leyendas con ellos pero se ha demostrado que no son leyendas que son seres de verdad ¿no? que existen hasta hace muy poco eran eso eran leyendas eran testimonios eh, que ofrecían algunos eh, pescadores algunos marinos que no se tomaban con mucha...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 Intentamos solucionar esa comunicación que tenemos con Robert Buma, nuestro invitado que está por ahí.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 hasta ahora son pequeñas evidencias pequeñas pistas que bueno que hacen pensar a los investigadores que muy probablemente hace 8.000, 10.000 años en el mar, en el océano atlántico existió un continente que la tradición posteriormente gracias a los relatos de Platón denominó Atlántida y que pudo albergar en su superficie una civilización mucho más desarrollada que otras que existían en aquellas épocas y que pudo haber servido como civilización de iniciación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 piramidal debido a la presión de las aguas no tendría que haber sido eh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 una nueva experiencia de comunicación. Espacio en blanco. Espacio 10 media, 12 y media, esa puerta de esta noche abriéndose hacia misterios en el mar y, y con, entre otros Robert Goodman con nosotros. Robert, estás ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí, bueno, sigo aquí. Bueno, en este monográfico sobre misterios del mar que has sacado más allá recientemente, todas hablas Hiperbórea, un continente parece ser desaparecido, y hablas entre otras cosas que los hiperbóreos vivían mil años, fueron los creadores de la democracia y las leyes internacionales, y sus seres se convirtieron en los dioses de los panteones europeos, ¿es cierto?,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 Eh, mucha gente habitaba en ese continente, eran muchos de sus habitantes. Bueno, um, eso es muy muy difícil um, decir, ¿no? Pero um, llegará a uh, 200.000 más o menos según la, las informaciones que están um, de, des, descritas en la otra Atlántida ¿no? mm -hmm. y según cuentas aquí en este trabajo que has hecho acerca de Iperboria dices que bueno, aparte de que eran extraordinariamente longevos sus habitantes esta civilización fue destruida por el impacto de un meteorito sí, sí, sí, eso es muy interesante porque eso um, tiene cierta relación con la, las posibles destrucciones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 lados. Entonces, mm -hmm. um, este libro lo que parece indicar es que Hiperboria y la Atlántida es lo mismo. La única cosa es de que Hiperboria es la extensión noteño uh, de la Atlántida que um, la mayoría de los investigadores um, lo colocamos en la zona del Bahamas, del famoso Triángulo de las Bermudas, etcétera uh -huh. Pero entonces Hipoboria era la extensión del norte eh, y no sería una isla, sería un, casi un continente del norte al sur, casi llegando al um, círculo áctico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 y que está debajo del Sphinx, a pesar de las opiniones contrarias de la arqueología oficial uh, de Egipto, y si no lo han descubierto ya, y no quieren es revelar cierto. lo que han descubierto, están a punto de descubrirlo. Mm -hmm. Bueno, ahí está esa afirmación de Robert Guttman, nuestro invitado, y 5 de mayo del año 2000, nuevo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 Son algunos de los misterios submarinos, pero hay más. Los OSNIs, objetos submarinos no identificados. Nuestros invitados tienen algunas claves para explicar algunos de estos misterios. Escuchemos lo que nos cuentan. No te pediría si puedes que seamos breves sintéticos hay un montón de, de temas que queremos tocar un montón de preguntas siguientes triángulos eh, no solamente existe el triángulo de, de las fórmulas, existen otros 12 triángulos más donde han ocurrido también extrañas desapariciones ¿verdad?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 en total, a lo largo cinco en el hemisferio norte, cinco en el hemisferio sur y otro en cada polo que presenta una serie de anomalías eh, magnéticas que la ciencia está estudiando y que comienza a comprender y que quizás tengan su razón de ser en la particular forma del planeta que no es eh, exactamente esférica sino que está achatada por los polos que tiene una serie de desviaciones magnéticas en determinados eh, puntos, eh, quizás eh, ellas, estas eh, desviaciones eh, magnéticas sean la causa o una de las explicaciones eh, para estas eh,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 ¿Alguna evidencia y que tener que ver también con este tema que estamos hablando de desapariciones? Hay entradas en algunos eh, lugares, en algunos eh, lugares que fueron habitados en su momento por eh, las civilizaciones eh, precolombinas, pero a partir de ahí prácticamente todas eh, las pruebas eh, se quedan en esas entradas, en esas eh, pequeñas cuevas en donde se supone que algunos eh, de estos eh, pueblos en eh, llegaron y llegaron a conocerlas eh, bien, pero hay testimonios, hay escritos, hay leyendas que hablan de que, que todo el continente sudamericano eh,